Les decíamos en titulares que los trabajadores del Centro de Referencia COVID-1, el Hospital Español, sus trabajadores afirman que la pandemia está al rojo vivo. Más contagios, más pacientes internados, más y más vidas que se pierden día a día. El sistema sanitario lo pinta color de rosa. Se jactan de inaugurar más camas. ...desmantelando centros de salud y convirtiéndolos en CTI. Pero esto no funciona solo, dicen los trabajadores. Y se plantean, fundamental hincapié hacen en los recursos humanos, eh, ya sea preparados o no preparados. Piden respeto incluso para aquellos no preparados, pero exigen personal de CTI, por ejemplo... Con preparación. Este, también porque muchas veces falta eso, ¿no? No solo los CTI son camas, también es equipamiento médico, tecnológico y recursos humanos. Y los recursos humanos tienen que estar preparados, además. Y en la, para la enfermería en general también, con experiencia. No es lo mismo un enfermero con experiencia que uno sin experiencia ¿no? en el plano de, de la medicina en general para atender a los pacientes. Estamos en contacto telefónico con Giselle Novas, que es presidenta de la comisión interna del Centro de Referencia COVID-1 número del Hospital Español. Giselle, buen día buenos días, un saludo para todos los oyentes de la radio, muchas gracias por comunicar. Bueno, Giselle, contame acerca de este comunicado de la Comisión Interna que hace eh, fundamental hincapié en los recursos humanos que se necesitan, ¿no? y sí, nosotros estamos muy, pero muy preocupados porque realmente estamos en rojo, eh, los recursos humanos que están entrando pero están tardando necesitamos los compañeros como yo ya había dicho otras veces en la radio al pie de la cama los recursos capacitados están escaseando porque mismo las otras instituciones están peleando por el recurso humano hemos tenido compañeros que han sido llamados que trabajaban en CASMO en otras instituciones las otras instituciones quieren captar el recurso humano capacitado y eh Con, poniéndonos la camiseta día a día y, y ayudando y entrenando compañeros nuevos pero para un paciente crítico tenemos que necesariamente tenemos que tener el, el recurso capacitado porque el paciente requiere mucha más mucha más eh, presencia de, de un enfermero y un licenciado capacitado al pie de la cama y uh -huh. eh... ¿Qué es lo que está pasando con, con esa lentitud que tú decís para el ingreso del personal? ¿Por, por qué, el, eh, ¿A qué se debe la lentitud? Y eso es, es netamente es la gestión de HACE. HACE lo que tiene que hacer es eh, poner más hincapié y más, y más y agilitar más que el, el contrato sea mucho más ágil, que no demore tanto. También puede también está pasando que los compañeros a veces no aguantan y renuncian al, al a los pocos días o a lo que yo había planteado de otra vez, tuvimos licenciados que renunciaron a las 6 horas de estar en el CTI porque un compañero nuevo tiene un montón de, de incertidumbres y, y la dinámica de trabajo es mucho más eh, la carga es mucho más que antes digo, hay Hay varios doctores tanto el doctor bañulo como el doctor Meyer que que han dicho que el, el trabajo el porcentaje de, de trabajo en el cti se ha incrementado notoriamente el paciente es mucho mucho más crítico que el paciente de cti que teníamos antes no por la carga de, de cómo nos tenemos que vestir de cómo evoluciona ese paciente que ese paciente se agrava mucho más rápido que otro paciente crítico común Entonces nosotros como gremios vemos con mucha preocupación, con mucha preocupación eh digo que abren camas, pero si abren camas con qué con qué tipo de recursos humanos, qué eh, calidad de asistencia le vamos a brindar hoy por hoy al usuario de ACE. El usuario de ACE es tan importante como otro tipo de usuario de otra institución. Entonces queremos Que la gente esté, como yo siempre digo y dice el gremio del hospital español al pie de la cama pero la verdad es que vemos con preocupación, hoy por hoy tenemos un montón de compañeros que no están vacunados en el hospital y siguen cayendo los compañeros contaminados tenemos compañeros cursando la enfermedad, con compañeros en cuarentena y todavía no tenemos a todo el personal del hospital vacunado es gravísima la situación Claro. Eh, usted por qué hacen referencia a que se desmantelan centros de salud y los convierten en CTI? Supongo que están hablando allí de, de, del, del edificio del Linot. Y sí, nosotros perdimos dos coordinadores de CTI que fueron para allá, para, para Linot, que se inauguraría, parece, el viernes, y una licenciada especializada. Y entonces tenemos Tres recursos humanos superformados que fueron a, a abrir el INOT y el España. Entonces, como es el, el tema de tapam, tap, la sábana corta, claro, tapamos una claro, parte sí. y destapamos la otra. Uh -huh. eh, ¿Alguna referencia tenés para hacer? Con, ¿Escuchaste al presidente anoche en la conferencia de prensa? Sí. Sí, pero las medidas eh, no fueron medidas, realmente no fueron medidas. Anoche tuvimos casi 4.000 casos, entonces me parece que si, si no tenemos seriedad en los planteos y no somos eh, no le ponemos pienso a esto, pienso con gente, ¿tá? la gente tiene que estar en los hospitales, La gente tiene que estar en las ambulancias, la gente tiene que estar en los servicios de puerta. Está perfecto. Van a abrir ocho camas en el Hospital Español en el servicio de emergencia, pero necesitamos organizar con recursos humanos y con con gente que que timone timonese barco, que los recursos humanos y los mandos medios se coman la cancha y estén en el área, que apoyen a las enfermeras y que apoyen a los auxiliares de servicio, que veamos mandos medios en, en los turnos alejados para apoyar a la gente. La gente está devastada, devastada. La gente está cansada, agotada. Y así no podemos trabajar porque es, es inhumano. Nosotros necesitamos eh, que tener una una mejor calidad de libre porque necesitamos realmente descansar. Sí, claro. Es fundamental eso, ¿no? Si uno no, no va eh, con buena onda, con un buen descanso, es imposible. La mayoría de los compañeros trabajan, tienen multiempleo, por el tema que los salarios no son atractivos. Entonces la mayoría de la gente que está en los CTI o la gente que está en piso y en emergencia tiene dos trabajos y así es imposible, realmente es imposible. Giselle Nova, muchas gracias por el tiempo y la información. Bueno, muchísimas gracias.